Hola Jorge, buen día, ¿cómo andas? Queriendo saber, saber de economía contigo, aprender un poquito más como cada miércoles. Bueno Jorge, hoy tenemos muchos números, este una enorme cantidad de datos, básicamente de dos rubros diferentes. Uno de ellos es el tema ventas, eh, se publicó por parte de la eh, de la Cámara Nacional de servicios de Comercio de Servicios del Uruguay, un reporte que lo hace trimestralmente, lo hace habitualmente. ...sobre cómo han estado evolucionando las ventas minoristas... ...de acuerdo a los datos que ellos tienen... ...tanto por rubros como también por regiones... ...en donde se constata algo que es bastante obvio... ...la situación del litoral... artigas Salto, Paisandú, Río Negro... ...Soriano, básicamente esos departamentos... hasta fuertemente afectada por las diferencias cambiarias con Argentina... ...ya hemos hablado varias veces de este tema... Había, había a nivel nacional, compensando un poco las caídas en esa zona, una mejora en el último trimestre del año pasado, pero este este último, el segundo trimestre del año 2023, volvieron a caer casi que generalizadamente eh, los rubros de ventas minoristas. Algunos datos para tener en consideración, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidado personal, ha venido cayendo reiteradamente desde hace un año y medio en cifras muy importantes, por ejemplo, eh, en el año 2022 en el segundo semestre cayeron, según, digo bien, semestre que del 22 cayeron 10,9%, en el primer trimestre del 23 5,5% y ahora en el segundo trimestre 5,6%, o sea, las caídas de este rubro han sido constantes y a todo nivel. Eh, eh, hay otros rubros en los cuales las caídas han sido un poco más dispares, en algún trimestre aumentan y en el otro caen, pero eh, básicamente el único rubro que se salva, curiosamente, es indumentaria, que han estado creciendo mmm, casi que reiteradamente en el último año y medio. Por otro lado, ha sido uno de los pocos rubros en el que los precios no han aumentado a nivel interno. Y, y en definitiva lo que estamos viendo es una caída significativa de las ventas eh, y, y la realidad del litoral está acompañando a la baja fuertemente. El último dato que tenemos es que en Salto y Paisandú las caídas del último trimestre fueron un 16% eh, y en, si uno compara pequeños o grandes empresas, hay una pequeña diferencia a favor de los grandes las grandes áreas, las grandes superficies, que crecen un poco, eh, pero hay una caída fuerte de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en el año 2022, las caídas de las microempresas fueron 13,1%, eh, y las pequeñas empresas 2,6%, eh, y vuelven a caer ahora en este segundo trimestre. En definitiva, lo que estamos viendo es una reducción importante de las ventas, casi que sin excepción, Eh, salvo algún rubro en particular como habíamos visto. En el caso de viajes y turismo, por ejemplo, un, un, y agencias de viaje, hubo una recuperación en el primer trimestre de este año comparado con el anterior, claro, contra la pandemia, pero fue revertido fuertemente en este segundo trimestre. O sea, volvieron a fojas eh, de diciembre del año pasado. El otro dato que se publicó esta semana, Jorge, está vinculado con el mercado de trabajo y aquí los números son bastante buenos a nivel general, pero cuando uno hace el detalle, no bueno nos quedan algunas dudas en cuanto a esta bondad. Eh, en la tasa de desempleo ha caído a 7,8%, ah, bajó eh, del 8%, eh, y las diferencias que hay son básicamente eh, en, en lo que tiene que ver con la edad ¿Eh? la tasa de desempleo de los menores de 24 son 23,5%, entre 25 y 29 años 11,7%, pero el dato acá más preocupante no es tanto el dato de desempleo, de ocupación, sino el mm, subempleo, o sea, aquellos que por algún motivo no están trabajando 100%, o sea, por el horario que están cumpliendo, por el tipo de tarea, o también porque no se registran en el Banco de Previsión Social. Ahí tenemos una situación bastante complicada, Casi uno de cada tres uruguayos tiene algún problema de empleo, o sea, está subempleado, o sea, que no está registrado, o sea que no está cumpliendo las tareas que entiende sea por el horario o por la actividad que entiende que debería de cumplir tenemos un 30 por ciento 304 por ciento en los hombres 32, por ciento en las mujeres ocupadas que están en esa situación eh, así que bueno no podemos decir que esté tan mal el mercado de trabajo la universidad católica sacó un informe ahora diciendo que está fuerte el mercado de trabajo bueno la fortaleza viene por el lado de que efectivamente hay empleo sin embargo cargo, tenemos también en claro, tengamos también en claro que este empleo está lejos de ser el que el 30% de los trabajadores, uno de cada tres, está deseando realizar o está cumpliendo más allá de que sería sería trabajar más horas o está registrado en el Banco de Previsión Social. O sea que no está tan fuerte el mercado de trabajo, no obstante lo cual hay que reconocer que la cifra de desempleo es buena. Un poco el resumen de los datos de esta semana, Jorge y eh, mauro eh, directamente con estos temas tiene tiene que ver la situación que se plantea con argentina supongo no eh, por el sí. lado por el lado del comercio del comercio menor estar sintiendo uno un impacto notorio y por el otro lado también no deja de llamar la atención que el desempleo se mantenga en esos números teniendo en cuenta que eh, el impacto de la economía se siente ahí había hoy comentaba yo hay informaciones que se han ido de uruguay 600 millones de dólares de gente que uh -huh. se va a comprar este, en cualquier fin de semana largo o, si, si, si, o en cualquier momento a, a la república argentina eh, 600 millones de dólares para una economía como la nuestra supongo que debe mover la aguja no Sí, efectivamente. Y si tú miras de los datos que te mencioné, el rubro cosméticas, cuidados, es el que ha estado cayendo reiteradamente desde hace un año y medio a cifras muy importantes. 10% en un trimestre, 6% el trimestre anterior. Si uno hace una acumulación, eh, termina una eh, institución que vendía una empresa que estuviera vendiendo cosméticos, eh, eh, eh, productos del cuidado bueno de salud, está vendiendo casi que el 50% de lo que vendía hace dos años esto es mucho para cualquier empresa y es difícil de resistir en estas circunstancias de la misma manera estas estas empresas los agentes económicos están tomando decisiones de reducción por lo menos de horario de trabajo de sus propios trabajadores lo cual explica un poco este este concepto de subempleo y efectivamente todas las medidas que se han tomado fueron tardías y, y leves o sea no soluciona el problema que yo le no sé que luego de, de una empresa tener Muy pocas ventas, que le exonere o que le reduzca un impuesto o una tasa, es absolutamente insuficiente y, y efectivamente los resultados están a la vista, o sea, hay una debilidad muy fuerte en cuanto a la formalidad y a la estructura propia, de la rigidez del sistema eh, laboral. Eh, se ha tratado de paliar a medias, pero claramente es insuficiente. Lo que tenemos, en pocas palabras, es atados con prendidos con alfileres en el mercado de trabajo, eh, evitando un desempleo mayor, pero estamos lejos de tener un mercado sólido, ¿verdad? Bien. Mauro, gracias por tu aporte, como siempre. Bueno, muy buena semana para todos, Jorge. Igual para ti. Gracias. Frecuencia abierta.